kuenten loke pasa. hatu telebista eta piztu telebista eta piztu errantia E <girra> Utzi begietara begiratzen. nola zauden jakin nahi dut. Begira sartu da maiatzak. Zabaldu du bere betasal urdina portuan. Erdu, aspaldian ez dut zure berri izan. Ikarati zabiltza, ito ditugun katakumeak bezala. Erdu, eta egingo dugu berba betiko kontuez. Atzegin isatearen balioaz, zalantzeekin moldatu beharraz. barruan ditugun zuloak nola bete. Erdu, sentitu goixa orpegian, goibel gaudenean dena iruditzen zaigu ospel. Adoretzu gaudenean, atzera, papurtu egiten da mundua. Denok, gordetzen dugu betiko besteren alde eskutu bat. Dela sekretua, dela akatza, dela keinua. Erdu eta larrutuko ditugu irabazleak. Subiti jauzi egin geure buruaz barre. Izili begiratuko diegu portuko garabiei. Elkarrekin izilik egotea baita. Adizkide tasunaren frogarik, Bei bei beinena Erdu nirekin, erriz aldatu nahi dut. Nire gorputz hau albo batera utzi eta maskor batean zurekin sartu. Gure txikitasunarekin mangolinoak bezala. Erdu, zure zain nago. Duela urtebete etendako istorioa jarraituko dugu. Ibaiondoko urki suriek ustei bat gehiago esbaldute bezala. Pachaldeo, Gustioí. Hoy hemos querido empezar con este poema de Kirmen Uribe. Lo habíamos pensado antes que Pachi, así que no penséis que esto tiene algo que ver. Es simplemente producto de la casualidad. Una casualidad que no nos hace mucha gracia, pero bueno, así es. Estamos en mayo, creemos que este, problema, este poema es precioso y que Kirmen Uribe lo escribió con mucho amor y que se utilice para cosas que no nos hacen mucha gracia, pues no es problema nuestro, ¿no? Así que os lo queríamos compartir, a ver si este mayo nos va bien y os contaremos a ver lo que vamos a hablar este este programa, empezaremos con las noticias como siempre, tenemos un poquito de todo, en el ámbito local un montón de cosas, ¿hay yo? ¿Caiso y Arraza León, Tamara Luego también iremos con, dentro de las noticias habrá una pequeña entrevista a Egoich que luego os pondremos eh, también en la entrevista en la parte del carrisqueta estaremos con los compas, bueno es grabada es medio prestada, medio robada la entrevista, estaremos con los compas de app de SK Y de la CNT de Gasteiz, que nos hablarán sobre la greba Orocorra, que habrá el próximo 21 de mayo. Y luego nos daremos un paseíto por Belfast, que nos ha compartido un viaje que hizo Olats, que es una compañera de aquí nuestra. Y también Maki, nuestro abuelo Cebolleta, nos ha traído un pasadizo, que a ver qué haremos con él, luego os lo contaremos. Esto y miles de planes, porque hay agenda... una agenda muy completa, así que habrá que apuntar todo lo que hay que hacer mm. en estas dos semanas. Hasta mediados de mayo os vamos a dar planes que hacer. Vienen el pueblo y alrededores. Y bueno, sin más, empezamos con la gracia Berriequin. Información de todos los colores. Kolorio e guztieetako informazioa Oporraldi el bakean elkartasun programa. Eh, Salam Baraldo Sahararekin elkarteak oporraldi el bakean izeneko kanpaina abian jarri du. Alpatutako programa oniesker uda guztietan 2030 ogei, ahur Saharaguirrek Tindufeko erfusiatu kampamendutik irten eta gure artean igarotzen dute udako oporraldia. Ya están abiertas eh, los números de teléfono para que las familias que quieran acoger a niños y niñas saharaguis este verano puedan ponerse en contacto con la organización Salam Barakaldo eh, que es un, una organización de de solidaridad con el Sáhara, con los campamentos de refugiados Este programa hace que muchos niños y niñas puedan pasar tres meses de, en Baracaldo y alrededores con compartiendo con nosotros y nosotras. Y bueno, eh, solo comentar que ya están abiertos los números, que hay también un... Bueno, os voy a decir el número para que podáis contactar. 665-72-9303 o 675 71 o un email a baraca.salam.gmail.com Y bueno, decir que se tiene pensado que ahora Caldo lleguen más o menos 20 niños y que en todo Euskal Herria se va a intentar que sean más de 480 niños los que van a, a venir. Y bueno, una de las cosas buenas que tiene este proyecto es que estos niños no van a sufrir las temperaturas de más de 50 grados en que pueden tener en el desierto en verano. Y bueno, animaros que no hace falta tener... ...prácticamente nada para poder coger a estos niños... ...y bueno, solo tener ganas y estar dispuestas a darles cariño... ...sí, también decir que el pueblo saharaui se ha caracterizado... ...siempre por ser un, un pueblo muy acogedor... ...y que muchas de las personas, muchas personas de Euskal Herria... ...suelen ir a los campamentos y siempre son muy bien acogidos... ...y con unas condiciones mucho más humildes que las que tenemos aquí... ...y que bueno, ya que ya que hay esta oportunidad de poder compartir con ellos... ...en nuestro territorio, pues sería interesante que, que muchas familias... ...se animasen, cada vez hay menos además... A si la gente se anima. bueno, beste albiste batekin jarraituko dugu. Hau ez hain ona. Bueno, el igortzeko pauso berriak egoten ari dira Euskal Herrian eta on bueno, Aljeriazen baita ere egoera okerrera doa. Eh, hogeita 29 bi egunez e, gose greban egon ziren Aljeria espetzean eta hortik e, pasa ziren garbitasun greba bateri. Ba, e, espetze horretan ba egoera nahiko jasangarria delako. E, Barakaldoko sendoa jurado eta karmelo lauziurika, alkiza, ba, algeziraseko gainontzeko euskal preso politikoa batera, ba, garbik eta greba asizuten, ba, kartzela zaindarien eskutik izatidun duten jasarpena salatzeko, eta euren eskubideen defentzan ba, lan egiteko. Ta bueno, e, horren ondorioz algeziraseko presoa, sakaban ba, atzeari ekin zioten, e, handik egun batzuetara, aurreko larun batean, eta, bueno, momentuz bost euskal preso mugitu dituzte algezira esetik, Andaluzian zehar eh, mugitu dituzte, eta, bueno, barakaldoko bi presoak, sendoa eta alkiza, bajaen eta puerto batera eraman dituzte. Horretas aparte, lehen esan dugu moduan, elkartasun zigortzeko pausu berriak ematen ari direla, hasi e, dira euskal presoen eh, argazkiak erakustearen arasoa jartzen, Eh, ...han ido a ciertas casas a pedir que quitaran las fotos de los presos de las ventanas... ...en Maracaldo también hemos tenido una... una ...han venido la hercenza a avisarnos de que no podíamos enseñar las fotos de esos presos... ...y bueno, pues invitaros a que estemos en la calle... Y enseñar esos... Bueno, mensajes. un episodio más, ¿no?, de la política que está viviendo en los últimos tiempos. Eh, ya ya nos habían avisado que iban a empezar a meterse con las fotos en las choslas y en las tabernas y parece que, que ahora está haciendo el momento, ya que se acerca el verano. Están Uy. yendo casa por casa y también nos han contado que, bueno, ayer en Portugalete fueron a una casa a pedir que quitaran la bandera de Euskal Preso a que Euskal Arriba. Ah, también también está metiendo también. con los balcones. Bueno, pues nada, suelo decir que que Sendoa y Alquiza siguen en, en Andalucía que lo único bueno que podía haber tenido esto que, que fuera que subirían un poquito más pero, pero no. más más lejos no podía ser entonces se le han dejado igual pero con más difícil de llegar y bueno pues de aquí un, un busucho para ellos no seguimos con otra mala noticia eh, de un par de compañeros de Baracaldo que han emprendido una huelga de hambre para protestar por los últimos despidos en ambulancias de Vizcaya eh... El sindicato la había denunciado el despido de un afiliado, antiguo delegado de este sindicato. Eh, un, es un trabajador que llevaba más de 13 años trabajando. Y bueno, para protestar se han puesto de huelga de hambre y también eh, estarán... de on, O sea, a partir del 7 de mayo, frente al Hospital de Cruces también habrá movilizaciones de 11 a 11 y media de la, de la mañana y de 7 a 7 y media por la tarde. Pero han cambiado la hora y es de, a las mañanas va a ser de 10 y media a 11... Y a las tardes de seis y media a siete, frente al Hospital de Cruces. ¿Han a cambiar otra vez? Yo tengo tres cambios ya. Tres cambios. Bueno, van a estar allí, están en huelga de hambre, así que quien quiera ir a visitarle sería perfecto. Además hay convocatorias de huelga el próximo 11 y 15 de mayo y, bueno, pues poco más, ¿no? Que, bueno, vamos a decir el nombre de este señor que, que pasa su tiempo despidiendo trabajadores. Ángel eh, Luis Martínez Calleja, que es el gerente de Ambulancias de Vizcaya y ha despedido últimamente, aparte de los de los que estamos hablando, a más de 20 trabajadores de forma improcedente y sin ningún motivo. Entonces, pues un saludo pues desde aquí a Egoich, que está de huelga con algunos compañeros. Y quien quiera ir a hacerle compañía, pues que ahí van a estar todo el día. Y le hemos hecho una pequeña entrevista que vais a ver en adelante. ratsialde on guztioi e, gaur, e, gaurkoan eh gurutzetaraino etorri gara eh e, zera gurutzetako ospitaleraino eta hemen gaude egoitz eh egoitz Montejo esta egoitz Montejorekin eh ambulantzietako e, langile hoia hoia diot baduela eh esergitzik kaleratua izantelako eta bizkat eh ba, aste honetan abiarutako borrokaldia eta eta kaleratzearen zaugarritza e, pizkabat ezagutzeko onantza etorri gara eta berarekin elkarriz gara ontses egituan Arracha el león, ¿no? Papá, arracha el león. Bueno, eh, vamos a hacer en castellano la entrevista, entonces, en principio, si puedes explicarnos un poquito eh, cuál es la razón por la que iniciáis eh, esta huelga, la huelga de hambre que iniciáis hoy, aunque es cierto que, que eh, además de la huelga de hambre hay otro tipo de iniciativas, ¿verdad? Que comenzasteis el lunes o... Así Igual es, primero sí. comentad eh, qué es lo que habéis hecho hasta ahora y... Bien, pues eh, de, de momento nos concentramos todos los días eh, frente al hospital de Cruces a las 10 y media por la mañana y a las 6 y media de la tarde. Y la próxima semana hay convocados dos días de huelga en el sector de ambulancia de Vizcaya. Día 11 y el día 15, ¿verdad? Así es. Uh -huh. e igual comenta un poco ya las razones por las que iniciáis esta lucha y... Bueno, las razones son que me han despedido improcedentemente, sin legal motivo alguno y que esta forma de actuar pues eh, viene siendo habitual desde hace ya varios años en esta empresa. Sin motivo alguno, de la noche a la mañana te deja en la calle, te paga el despido improcedente y sin motivo alguno, despedido. O sea, que en principio no tienes ningún tipo de... De aclaración de cuáles son las razones por las que ha sido despedido Sin más te encuentras en la calle sin ningún tipo de explicación y nada por el estilo Así es. llegué a mi puesto de trabajo un domingo por la noche eh, Había dos responsables esperándome Que me dijeron que no podía entrar a trabajar, que estaba despedido Que al parecer me lo habían eh, comunicado por Burofax Y bueno, eh, os alegaban que eh, no tenían ni idea del motivo y, y demás uh -huh. Pero bueno De acuerdo. Eh, queríamos saber también, eh, Goitza, a Goitsa, si eh, ha sido la única persona despedida o realmente esta es una política habitual en la empresa. Sí, pues eh, como acabo de comentar, eh, en cosa de dos años han despedido a más de 20 trabajadores, eh, todos del mismo modo, uh -huh. de manera improcedente y sin motivo alguno en este sentido en el comunicado que sacasteis el otro día comentabais un poquito hacia esa incidencia en, en, bueno lo que los costes que está este tipo de política eh, tenía en ...los contribuyentes o bueno, las personas que... ...en las personas de... ...bueno, los ciudadanos, ¿no?, de, de, de Baracaldo... ...en general de, de la comunidad autónoma vasca, ¿no?, ...por, por, por todos los costes que, que, que trae este tipo de políticas... ...si puedes explicar un poquito. Así es, pues eh, estos 20 trabajadores que bueno, ¿sí? han despedido... ...de la misma manera en estos últimos años... Uh, le han costado a la empresa pues más de 300.000 euros que pagamos entre todos porque es una empresa privada, pero que está contra, está contratada por el Departamento de Contratación del Gobierno Vasco. Uh -huh. Depende de Sanidad y al final es algo que, que pagamos entre todos los contribuyentes. De acuerdo. Eh, ¿Por qué razón habéis elegido... Eh, hacer aquí la en cruces en el hospital de cruces la movilización está esta lucha pues porque las que hemos llevado a cabo tanto esta como eh, la huelga que iniciamos en febrero para conseguir un convenio autonómico cualquier otra movilización Al final, eh, siempre Sanidad, el departamento de contratación del gobierno vasco, Saquirecha, el gobierno vasco, al final todos se lavan las manos, dicen que no quieren saber nada, que es una empresa privada, que nos arreglemos con ellos, pero lo que tenemos que buscar es su implicación, ya que son responsables de responsables de absolutamente todo lo que pasa en esta empresa. que o trabaja que para no solamente eh, os dirigís a la empresa en este caso, sino que también... ¿E a las instituciones, a los sea, arquitectos en este caso, para que tomen medidas? O... Eso es, queremos presionar uh -huh. desde dentro, desde el Hospital de Cruces, para que ellos eh, eh, tomen parte en el asunto, que uh -huh. es responsabilidad de ellos. Uh -huh. Bueno, pues eh, para ir acabando hoy, igual coméntanos un poco, supongo que recibirás un montón de visitas y comentanos un poco cómo vivís la lucha desde aquí, desde antes de este chiringuito que os habéis montado aquí. Sí. Pues sí, la verdad es que es muy bien, porque estamos recibiendo el apoyo de muchísimos de los compañeros que tenemos, pese a la política del miedo que ejerce la empresa sobre sus trabajadores y además de eso, pues el personal de Osaquidecha que nos conoce del Hospital de Cruces, más los amigos, más familiares y familiares uh y -huh. somos constantes visitas. Pues es que coroids, vale. vale, bueno y después de esto seguimos con las noticias eh, la asociación de víctimas de amiento de euskadi eh, ha denunciado el fallecimiento de un trabajador al que trabajaba la subcontrata de bakko y wilco eh, debido a la exposición laboral al amianto, este trabajador de 66 años que murió el domingo, eh, había trabajado como soldador para una subcontrata de la empresa. Eh, la empresa ya ha sido varias veces condenada por la exposición incontrolada de sus empleados a esa sustancia, al amianto. Y bueno, eh, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi pues asegura que el número de trabajadores afectados pues que irá creciendo con los años, eh, porque el uso masivo del amianto en la industria vasca pues no ha parado y bueno, queríamos denunciar este hecho y que esperemos que a ver si no es así y no va creciendo. Sí, también decir que no, esto no suele salir mucho a la luz o igual sale algún caso aislado y entonces no, no tenemos la noción de, del conjunto. ¿no? Pero la gente que igual está más cerca a la siderurgia, las familias que, que han tenido familias en, en altos hornos o o igual en empresas como la Valco o así, sí que tienen pues, conciencia de, de más casos y, y, bueno, Mi Aita, por ejemplo, es de esa generación de los casi los 50 y pico años, 60, y ya ha tenido unos cuantos amigos que, que se han muerto ¿no? por, eh, por este tipo de, de sustancia eh, que siempre se ha sabido que era muy tóxica y nunca se han tomado las medidas de seguridad necesarias. Entonces, bueno, esperemos que no sea como se pronostica, pero la verdad es que tiene toda la pinta de que de que posiblemente sí pueda ser. Sí, la industrialización dejó dejó ese tipo de sustancias. Sí, bueno, la, la industrialización mal, mal llevada, podemos <risa> decir. Bueno, por otro lado, os vamos a dejar primero con una cuña explicativa de una entrevista que se le ha hecho a Javi, de bueno, no es una entrevista, es como una especie de rueda de prensa, con el tema del Lindane, y luego ya os contamos un poquito más lo que lo diga, porque él probablemente lo diga casi todo. Así que ahí va Javi. Eh, en su día eh, pedíamos que se eh, bueno, pues que se, sobre todo información y transparencia para que para que se vea, o sea, porque es lo que nos puede quitar la preocupación a los ciudadanos y que se tenga en cuenta que el elemento del que estamos hablando es un elemento eh, cancerígeno, que es un elemento acumulativo o sea que importa mucho las dosis que te estás tomando aunque sean pequeñas porque no se no la eliminas o sea la vuelves vuelve hace o se va sumando continuamente ¿eh? y bueno en su día eh, fue un problema que se dio como zanjao solucionado el problema del lindae cuando se hizo la celda argalario galario eh, y vemos que no es así vemos que no es así que siguen apareciendo focos o sea tenemos eh, los eh, las la avenida de Ancho y Barreta donde se están haciendo todas las nuevas construcciones, parcela que se han mirado, parcela que ha detectado. Y en la y, no, y aún así pues no se quieren mirar los otros suelos, ¿no? Nos parece que se está es un problema gordo y que se tiene que mirar con más interés y seguridad para los ciudadanos. Bueno, esto era parte de una rueda de prensa que dio Javi Despichu eh, lo de la pasada semana. Eh, esta plataforma ecologista denunciaba que el río Castaño sufre más de 61 vertidos, de los 412 son incontrolados. Y entre estos 12, uno de ellos está vertiendo agua contaminada con lindano. Eh, parece ser que el foco, de aunque no está totalmente comprobado, pero hay bastantes pistas que nos llevan a, a, como origen de este punto de Lindane las campas de Teyeche, que es un lugar de merenderos, desde la plataforma Espichu se está pidiendo que se señalice este este espacio lúdico y de ocio que comparte muchas familias los fines de semana, como un sitio que podría estar contaminado aparte de, de luego los vertidos que, que puedan mandar a, al río ¿no? eh, la plataforma Espichu por su lado reclama información y transparencia para quitar la preocupación a la ciudadanía baracaldesa Y también exige al Ayuntamiento de Baracaldo una mesa de trabajo ¿eh? donde participen todas las partes implicadas junto con los, las asociaciones de vecinos y y bueno y los grupos ecologistas que están trabajando por, por un Baracaldo más limpio y más saludable. ¿no? Sí, al final que salgan las cosas, que no vivamos con algo oculto, que al final estemos rodeados del indane, que ya tenemos la planta, que eso sí que dieron la cara y se supone sí, sí, que la planta que está ahí pero todo lo que hay alrededor y todo lo que va apareciendo que quieren ocultar, pues bueno, que salga a la calle. Sí, bueno, también decir que, que en Bilbao, en, en este miribilla que es la zona como de, residen, de residencial por excedencia ahora, se iba a hacer un polideportivo eh, y bueno, por ahora las obras están paradas porque se ha encontrado un foco de lindane fuerte en, en esa zona que acaban de urbanizar Y, o sea con lo que Lindan es un problema de Baracaldo pero que está extendiendo a Gran Bilbao y que bueno, que igual no hay más focos porque no se están investigando ni analizando los suelos pero... o porque no salen a la luz sí, o porque no salen a la luz pero bueno, que es un tema por el que preocuparnos ¿Qué tal? ¿Jarray toko dugu? Hora inguan eh, notizia un bat esan dezakegu. Eh, Iñaki Osi berriz etxean da Berriz da uso honetan otra vez esta luchana Desde donde estamos retransmitiendo ahora Bueno, el preso político Iñaki Osi eh, Salió la semana pasada De la carcel de Valencia De Palencia Así sin más De repente le dijeron que en de irse a Galicia Como le habían dicho dos horas antes Que salía a la calle Eta bueno, beste badugu hemen herrian Eta horretas aparte, bebai albiztorre marruan, badago bere alde txarra, e, Iñaki hozi e, makroprozesu batean zartuta zegoen, amazortzilarago eta amazortzi makroprozesuan, eta bueno, Iñaki osi ateratzen egunaren ostean, urrengo gunean, ba beste sortzilagun e, atzilotu zituzte. Asi que bueno, parte buena y parte mala. Asi que ongi etorri, Iñaki, entzute maldin basaude. Que llegaste justo pa las fiestas del barrio, epigin. Eh, <laughs> A ver por otro lado la, la asociación ASTUA, que es una asociación que bueno que de, de personas represariadas en, la, en la, el franquismo <ríe> madre mía, eh, está habrá solicitado al ayuntamiento bueno a los diferentes grupos de eh, políticos del ayuntamiento que una que presenten una moción para eliminar en las calles de baracaldo cualquier elemento que haga referencia a la dictadura franquista cosas a las que estamos bastante acostumbradas. Ya lo hicieron en Santander y ahora, bueno, por fin ha llegado a Baracaldo. Y también están pidiendo que se retiren del salón de plenos los retratos de los alcaldes de la localidad durante el régimen franquista. Me parece increíble, yo no sabía, yo no, bueno, no suelo frecuentar el ayuntamiento, y menos la sala de plenos, menos. pero que Pero que esté el retrato de los franquistas ya me parece un poco heavy. Bueno, es cosas bueno, que bueno, también ¿no? han recordado también que bueno, en muchas casas, que seguro que eso sí que nos hemos fijado y estamos acostumbrados a verlos, pues que bueno, siguen estando las placas con el símbolo de la Falange del Ministerio de Vivienda Eh... Podrían aprovechar los viajes que hacen para ver quién tiene banderas o presos en la ventana y, y que así todo. que busquen y que quiten todo una vez, ¿no? No si tienen que llamar quitar... ni al timbre ni molestar a nadie, es mucho más fácil. Desde fuera las pueden quitar. Pues sí, están pidiendo eso, un censo de los símbolos franquistas, eh, franquistas existentes en el municipio y un censo de las calles, edificios o elementos varios que homenajeen a las personas que han significado por su protagonismo ese... Ese periodo, pues las típicas calles yo en este momento, pues no me acuerdo de ninguna. Pero seguro que hay algunas de personajes no muy ilustres que, bueno, que la tienes que dar la dirección cuando te van a mandar una cartita. <risa> Así que, a ver, bueno, si alguno, si consiguen llevar esa moción a pleno y a ver qué pasa con ella. Suerte, a Astuac. Y bueno, seguimos con Maracaldo. Y Igual bueno. la llevan, ¿eh? pero que se apruebe es otra cosa. Bueno, pero, pero que, que la lleven, por lo menos que la, llevará, que la escuche, no, digo yo, yo pero no sé. <risa> Seguimos, seguimos. Y bueno, eh, como no se... Eh, el Ayuntamiento de Baracaldo, vamos a hablar de él, y vamos a hablar bien. El Ayuntamiento de Baracaldo eh, ha propuesto un concurso para el cartel de fiestas del Carmen. Y bueno, el concurso solo tiene un único premio, que es el que gane, que serán de 600 euros. Y bueno, se puede llevar a, al, al Este de Cultura, al Ayuntamiento. Y bueno, finalizará el 8 de junio el plazo de entrega. Tiene un premio y una condición, que es que este... Especie de, ¿cómo llamarlo? Animalito con alas que tenemos como mascota en el pueblo. Es Jolín, creo. Es obligatorio que esté en el cartel. O sea, tú puedes ser un buen diseñador, pero tienes que meter al bicho ese. Así que bueno, pues que la gente que, que tenga imaginación y que quiera hacer un cartel bonito, pues nada, que, se, que va, anime. se va a agradecer, ¿no? Pero nada, que luego tiene que acompañar a Jolín ¿eh? en, las, en el pasacalles <risa> como regalo. Seguimos, seguimos, que se nos va mucho a... Bai, alatzen dugu, e, tabagoas nacionalera ya, <risa> hemos acabado con el local, bueno, en Baragaldo teníamos muchas noticias, y bueno, eh, el... Jolín... MBD-Ratzia nasio dago, guztion artean atzete geldituko dugu txikixo dilu gehiagorik ez. Bueno, atzete gelditu Elkarlana carlana, eh, iruñan deitu du manifestazio batera, laren bat onetan, eh, aterako da desde el parque Antonuti, Arratzaldeco, bosterdietan. Sergati Quiruñan, Sergati Nafarroan, pues bueno. Eh, hasta ahora se habían dado el sí a todas las obras en la CAF y bueno, en Nafarroa todavía no, pero ya se ha cerrado el acuerdo con el gobierno de Zapatero para su financiación y bueno, el comienzo previsto para las obras será en el 2000-2011. Así que nafarro también ha decidido que va, 5.000 euros por cabeza, fácil. Bueno, esto me recuerda, habéis visto o sea, habéis escuchado lo de la carta que han mandado. Sí, sí. Pues aquí pagábamos 4.700, ¿no? A los navarros les sale más caro. Sí, han redombiado. Y es eso que es llano, como en el euro, bueno, pues nada, es que son menos. Y bueno, en Afarro también están promoviendo la realización de consultas populares, porque a ellos tampoco les han preguntado si quieren que el TAF pase por sus montes y por sus casas. Y bueno, ya, ya hay un par de ellas que tienen fecha y lugar. En Albizu, por ejemplo, será el 10 de mayo y en Sarravengoa será el 17 de mayo. A ver si les hacen caso o a ver qué sale, o a ver qué qué opina el pueblo Navarro. Pero bueno, la manifestación es este 9 de mayo, este sábado en Iruña desde el Parque Antonuti a las 5:30 de la tarde. Y sí, por otro lado, HT Geldito el Carlana continúa con su última campaña con el lema "Yo también pararé al Taf", que tiene el objetivo de recabar el número, o sea, el mayor número de fotos posibles de personas comprometidas con el contra-Taf o con el paro del mismo. Y bueno, pues supongo que mañana también habrá oportunidad de, de poner tu cara en la foto uh -huh. anti-TAF. Así que nosotros también daremos pararemos al TAF. Por otro lado, eh, la coordinadora Anticoque eh, tomará medidas judiciales contra Petronor y el Ayuntamiento de Musquis. Haciendo así un poco de memoria histórica de este último año, la coordinadora Anticoque es una plataforma que se que se creó en, en Musquis para... Para que, no, para que no hicieran eh, la planta de coque que quieren hacer los de Petronor. La planta de coque es una planta que probablemente sea muy contaminante. De hecho, para intentar limpiar la cara, invitaron a diversos periodistas y personalidades del mundo vizcaíno a un viaje a... Pues voy a meter la gamba, pero era Rumanía o al lado... A ver una, una planta de coque que ahí estaba, bueno, estaba funcionando ya y le, le salió un poquito mal, le, le salió el tiro por la culata, ya que esos periodistas, se supone que los llevaban para que luego escri Hablaran escribieran bien, ¿no? de lo bien y que les iba a los rumanos con el tema. Pues estos periodistas dijeron todo lo contrario porque era obvio que todos los techos estaban ennegrecidos y que había bastantes problemas de, de salud allí, ¿no? Pero bueno, aún así, al final se aprobó el proyecto de Anticoque, hubo una extensión una en Ea Musquis, o sea, ha tenido bastantes repercusiones políticas también. Y se ahora hizo una consulta en el pueblo también. Y... Se hizo un referéndum. La cual pues, Musquis decía que no a la planta de coque. Pero bueno, todas estas cosas de la democracia participativa que no funcionan en, en este nuestro bonito y verde país, eh, pues pues ha llevado a que la coordinadora tome medidas judiciales. Ha anunciado que podrían tomar medidas eh, contra el Ejecutivo Vascongado, y pues, contra el consistorio de Musquis y contra la empresa Petronor, que deshorraría eh, próximamente la planta URF. URF. La unidad de reducción de fuel oil. Estos quieren reducirlo. Sí, para eso también van a hacer una manifestación que está convocada para el 26 de mayo en Bilbo y que tiene como lema «Mójate contra el cambio climático». Y bueno, que la planta de parece que tiene una tecnología obsoleta y además se dirigirá a un mercado que ya no tiene porque está en desuso y en caída libre. Vaya, que es un proyecto que seguramente le beneficiará a alguien y nosotros no sabemos a quién. No, no, no. Igual, algunos de los que les han echado ahora del PNV se van a trabajar con yo, su y John, y entonces hay que repartir entre más gente. Y okay. ahí es cuando empieza a complicarse ya la cosa. Y bueno, la agrupación, pues en contra de esto reclama que se usen medios alternativos que sean ecológicos, que también están de moda, pues que, bueno, que aprovechen y, y a ver, a ver si les hacen caso. Pero bueno, la manifestación en Bilbao, mójate contra el cambio climático. Ahí estaremos. A ver, si sí, hay mucha gente y se moja la gente de verdad. Cuéntanos algo bonito y Algo bonito. <risa> eh, igandean ondarrun, eh Euskal Herri en euskaraz, va hizkuntza politica burujabea aldarrikatu du. Ondarrun, jai Hizkuntza eskubideen egunean. Zeigarren hizkuntza eskubideen eguna izan da, aho ja ondo. Ta bueno, ba domekan hori esandakoa, ba haiek e, egindako aldarrikapen bat izan zen euskaraz biziko diren guneak sortu eta dagoeneko indarrean daudenak babestea ba, ba esigitzen dutela. E, ba euskarak bizi duen menpekotasun egoratik irten eta lehentasunezko politika behar direla espimarratu zuen. Ta hori ba erabil erabil ditzagun euskeraz daudengune hori, hoiek. Ta bueno, ez ditugu zertan berriak egin behar, baina berriak eginan baditugu asko hobeto. Ta bueno, ba euskera erabili. Jo, iba a contar que estuvimos y así, pero luego nos dicen que parecemos un patio aquí de una verdulería o algo, bueno, no sé si así contarlo, que no puedo no contar. contarlo o no contarlo, ¿qué? Bueno, pues estuvimos y, y nada, pues hubo una comida popular hubo diferentes actos, hubo conciertos de un par de grupos. La verdad es que diría los nombres, pero nos liamos porque eran unos que se habían juntado con otros, entonces ya eran muchos y luego se separaron, entonces no acabamos de entendernos. Pero bueno, uno era Triquisío, que es un compendio de gente que no tenemos muy claro, pero que nos pasamos muy bien bailando hicimos congas, como siempre, de estilo Baracaldo. Y hizo un día muy bonito, y salió el sol. sol. Vimos el mar, vimos la playita, así que nada. Y bueno, toda la gente de Andarru, que estuvo currando mucho tiempo, Nos han dicho Mira. que el grupo que tocó era C.S.A.T.E.C., que era debía ser gente mezclada de triquisio y de los short times, que somos muy fans de ellos. Sí, que han estado en bagacha aquí entre nosotras. Bueno, pues seguimos con otra noticia que también puede ser positiva, ¿no? viendo Visto lo visto, cómo llevamos hoy el día. Sí, pero hay y que es... darle la parte buena a todo Uf. Ah, no, esta, esta puede ser buena. Es que mañana, 9 de mayo, ya que vamos a Iruña, pues por la mañana va a haber una asamblea nacional de Riabiann. Eh, el otro día ría bien en rueda de prensa of ejercido an la plataforma por el cambio ha anunciado que este este 9 de mayo se celebra la primera asamblea nacional hasta ahora eh, ría bien está funcionando por Itiburus y ya por fin pues nos vamos a juntar todos y todas para ver que, cuál es la postura de la plataforma respecto a la convocatoria de huelga del 21 de mayo la propuesta de organización a futuro de la plataforma y la posibilidad de convocar el 13 de junio unas jornadas para ir definiendo la alternativa al actual modelo socioeconómico que necesita Euskal Herria. Entonces, pues nada, se invita a todas las personas interesadas en un cambio, las que crean que, no, que el capitalismo y el sistema en el que estamos inmersas no es la solución, que vengan a la Asamblea y sobre todo que participen en las jornadas de junio para ver si conseguimos una sociedad mejor. Iba a empezar a dar adjetivos a la sociedad Pero aunque sea un poco mejor Ya <risa> nos, nos, vamos, nos vamos, vamos con un canto en los dientes Y os vamos a dejar con la cuña Que anima a manifestación Y a un par de actividades que va a haber en Bilbo En las próximas semanas Mayacha, Kogaita, Bateán Gustiok, Grebara Contra el chantaje de la patronal El 21 de mayo, huelga general Greba, Oroco, Reán Danok, Borrocara Por el cambio social y contra el paro, el 21 de mayo, día de lucho abrera. Si no y si trabajo me matan. Herria me... habían movilización ahora deitzen du Bilbon. Si tra... Mayatxak amabostean, Arratxaldeko Saspiretán, Kalejira, Aldez Arretik, Arenaletik, Abeatuta. Mayatxak Ogeyan, Informazio Maya, Jarrico Da, Plaza Circularrean, Arratxaldeko Seiterdietan. Saspiretán, Calejira, Gran Vía Tixerar. Herria Vian llama a movilizarse el 15 de mayo a las 7 de la tarde en el Arenal para realizar una Calejira por Alde Saharra. Y el día 20 en la Plada Circular habrá una mesa informativa a partir de las 6 y media y a las 7 una Calejira por la Gran Vía. Bueno, pasando a las noticias internacionales, bueno, teníamos una noticia nacional, pero como no tenemos los datos bien, solo os voy a, a dar el titular y luego ya en, en próximas ocasiones profundizaremos. Queríamos comentar que UPN se ha quedado sola en la moción que, que presentó en el Ayuntamiento de Iruña para hacer boicot a Gary Berría en las bibliotecas públicas de Barañán e Iruña. Nos sabéis que UPN dentro de su afán por la pluralidad y el bilingüismo, hace tiempo presentó una moción en Iruña donde decían que instaba a las bibliotecas públicas a que no compraran Gara y Berria para que la población que vaya que va allí a leer el periódico pues no pudiera tener acceso. Pues lo ha presentado en en los, en el, el pleno y bueno, Con... Soriones Sorri... <laughs> no le a ningún partido dance le a con lo que nos agrada... nos agrada la noticia. Así que Nafarroan jarraitu al izango dute beintzat egunkari bat euskeraz irakurtzen, eta bueno, Garabe bai artikuluak euskeraz ditu, así que bueno, sorriantzen ditugu, ¿es? Eh? Bai, bai. Asko, bueno, ni tan mal, eh? Beste berri on bat. Eh, intelectuales, trabajadores y activistas sociales manifiestan su apoyo a la iniciativa internacionalista. Parece ser que ha salido una, un nuevo partido político a nivel del Estado español, que es una iniciativa contra el capitalismo. Eh, muchas personas del mundo cultural, sobre todo, y diferentes activistas sociales han firmado esta convocatoria. Y bueno, como no podía ser de otra forma, eh, pues la Fiscalía y... Toda esta gente ya han puesto ojo a porque algo pasa ahí que no les acaba de estar gustando. Parece ser que este partido todavía no, no se tiene muy claro de, de dónde viene y quién anda detrás. Y bueno, cosas del destino, pues hay algunos nombres que vinculados que nos Herria. Acordémonos que estamos hablando de las elecciones europeas y que es una, un partido político a nivel de todo el Estado. Pero hay alguna persona que en algún momento tuvo relación con la izquierda Berchale de Euskal Herria. Y si no, poteó con alguien. O tuvo privo, o, o una vez vio la tele y alguien decía algo. Bueno, el caso, vamos a dejarnos de ironías. La cosa es que bueno que el, la fiscalía ya ha dicho que que es pues que hay que investigar esta lista, que algo pasa por ahí. Bueno, teniendo en cuenta que la número dos es Boris Venegas, miembro de la izquierda castellana, Y pues no, yo esta ma esta mañana escucho que en el número 3, pero bueno, que tenía que ver con la izquierda, con la derecha avasal de lo que yo te cuente. Pero bueno, parece ser que esta mujer pues una vez fue reprobada por el PC por pedir el voto para EHAK. Yo no sé muy bien si lo hizo muy público o le dijo a su familia o qué. Pero bueno, el caso es que ya están investigando y como no sean de en vivos estos, pues que les van a ilegalizar. A, a mí la verdad es que, o sea, no quiero que les ilegalicen pero pero que me gustaría saber lo que piensa la gran Europa Europa social, o sea Europa Socialista me hace flipo también la gran Europa esta democrática cuando también en Europa se empieza a ilegalizar eh, desde el, desde la audiencia de bueno desde el tribunal de de justicia yo, yo creo, creo que al final el rollo es que han cambiado la palabra democracia la han cambiado el significado de nosotros no nos han avisado y el derecho de Tener voz y voto en algún sitio también lo han cambiado y tampoco nos han avisado. Sí, pero en el Estado no. español ya es como que estamos más acostumbrados. O sea, aquí pasa, en Euskal Herria ya nos parece lo más normal del mundo. Pero en Europa, yo creo que en Europa puede chirrear un poco más. Porque es que aquí es el único sitio donde se ilegalizan partidos así, sin ton ni son. Y cuando se empiecen a ilegalizar, pero esto ya repercute a nivel europeo, yo creo que la cosa ya empezará a tener otro otro tono. Pues y a ver. Es que me alegraré. Bueno, tener en cuenta que personalidades como Alba Rico, Carlos Aznárez calbellido que es el de los cómics Landauro, Losada, Manuel Talens Vázquez de Sola, consideran urgentes unir fuerzas contra la barbarie capitalista y también han firmado eh, esta iniciativa internacionalista, entonces parece ser que bueno que, que toda esta gente intelectual pues tendrá que sufrir en sus propias carnes unas revisiones por parte del Tribunal Superior de Justicia a ver qué pasa a ver y bueno, seguimos y que no les legalicen, eh, que lo decían bromas <risa> Seguimos con noticias internacionales y, bueno, esto... abrir las orejas y, a ver... Obama ha decidido garantizar la impunidad de los torturadores de la CIA investigados en los últimos tiempos. Bueno, os voy a comentar algunas de las declaraciones que, que ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Entre comillas. Entre comillas, literal. Y, bueno, cuando se ha puesto a hablar sobre las técnicas de tortura como simulación de asfixia, no sé cómo se simula una asfixia, pero bueno, las declaraciones del presidente ha sido miraron nuestra autoridad moral y no hicieron a Estados Unidos más seguro. Para Obama, quienes realizaron estos interrogatorios, pues bueno, actúan de buena fe basándose en las opiniones del Departamento de Justicia, por lo que serán sujetos de ninguna acción legal. No no se les acusará absolutamente de nada. Bueno, en, en esta misma dirección, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ha afirmado que sería injusto procesar a los entregados hombres y mujeres que trabajan para proteger a América por una conducta que fue autorizada por el Departamento de Justicia. Vamos, que estos hombres y mujeres tienen derecho absoluto a de hacer lo que les dé la gana y de salir impugnes de todo. O sea, todo. que siempre y cuando no sea idea tuya, todo lo que hagas no es delito. ¿No? <risa> sí, sí. Bueno. Y bueno, y, y Obama, después de todas estas declaraciones, para acabar, pues bueno, dice... Que, que no se nada, no se gana nada en invertir tiempo y energía en asignar culpas por lo que pasó. Vamos que para qué vamos a perder tiempo en no hasido tú, no la culpa es tuya, no si la culpa final, es mía, afisiar a 10 o 10000 tampoco pasa nada. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Pues bueno, este este es el Obama que, que va a cambiar el mundo. Y bueno, este es el de la sonrisa, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Os dejamos con la cuña de Ricolore y ahora os contamos una cosita más. se me vuelva de colores Ericolore Ericolore es un proyecto comunicativo popular que está visible en ericolore.org y audible cada dos viernes a partir de las cinco y media de la tarde en Zopimpe y Ratia 101.9 FM Entonces que la vida se me vuelva de colores Personas que transforman Rocha en Mano. ¡Gorría! El ritmo y un momento en Colórea. El color de la cultura popular y participativa. ¡Laranja! La el ritmo y pues, lugar en Colórea. ¡Urdiña! El color de la contrainformación. ¡Mensa! El color de los chanchillos de la Junta, del Megapark, de la Supersur. ¡Gorría! Autoridad y que son todas en Colórea. ¡Berrea! El color de quienes ejercemos el derecho a la comunicación para desarrollar los sueños de cada cual y fomentar la mirada crítica. Vestelaco para Caldo Batekin amestendugunon colorea. Cada viernes, durante más de una hora, mezclaremos todos estos colores creando un mosaico en el que no faltará la lectura crítica a lo que pasa en Baracaldo y el mundo. El carizqueta que hay movimenduco parte de aquí. Recordar el Baracaldo de ayer mirando al mañana. Mundoanser vida y atus erríen cultura que es algo txeko. algo de buena música. Cultur gomendioa. Agenda de movilizaciones, actos culturales, charlas... Agustía, esta subeituko diosuna. Víos tirare tambén. Arratxaldeco postes editan euntabat.vdlh. Ericolore, un programa de radio donde no te cuenten lo que pasa, para que lo cuentes tú. Amad a tu telepista, papi, su irratia. Quiero reír, y me dan ganas de vivir, y aunque no estés tu sonrisa, seguir aquí, te quiero hablar, quiero decírtelo a ti, tú has conseguido llenar de color mi vida. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Soy yo, soy yo, Soriona beti. Bueno, osgado esoratutak, apurtzu bat igual bai. Baina, bueno, eh Sorionak Herrikolore e, aste honetan, ba, bueno, urte bat egin dau ja uinetan, uinetan ez. Interneten bai uinetan onin geratzen zaigu denbora. Ta bueno, ba Kolore Estaturiko ama bilabete, contrainformazioa si zipristi, si pristindutako 365 egun. Así que ya un año, maja. Pues sí, pues sí. Y aparte con un montón de cosas. Eh, bueno, aparte de toda la página web que se actualiza diariamente, el boletín que se hace semanalmente para que se reparten más de 360 personas. Ahora también la radio que ha empezado hace cuatro meses y que también está colgado en, en las páginas de Enrico Y bueno, y muchas otras cosas que, que se están haciendo en el pueblo. Todo con reporteros dicharacheros que están en todos lados y nos cuentan de todo un poco. Y bueno, que agradecemos mucho que, que haya gente que haya tenido esta idea y que encima nos haya invitado a compartirla con ellas y ellos. Y bueno, pues que es mucho lo que se han dado este año, que es mucho lo que queda por andar, que hay muchas ideas nuevas que ya irán llegando a ver si es posible todo lo que se está pensando por aquí. Y que ahora se está pidiendo una pequeña... Es que la palabra evaluación queda un poco fea, ¿no? Pero... Galdetegi! Fe... euskera suna motxa. Bai, algaldeegi, ba interneten daukazu egiteko, ba Herri Coloreko boletina jasotzen baduzue, ba, au jasoko duzue, eta bueno, ba da, Galdeketa bat hamar minutu, 9 minutu, 10 minutos de nuestra vida, 9 minutos no son más. Y bueno, para que, que sepamos cuál es realmente vuestra opinión sobre Herri Colore, y bueno, que Herri Colore está preparado para dar nuevos pasos y estáis invitados todas. Es un proyecto muy ilusionante, que quien quiera hacer el Galdetegui bien, que también existe sigue existiendo forma de escribir en la página web si no se quiere hacer el Galdetegui con nuevas propuestas o lo que sea. Ike, bueno, que esta, que gaire color está abierto a todos y todas que quieran participar y que quieran contar su, sus noticias, su opinión, para hacer este barakaldo un poquito más colorintxu, más plural y más divertido, que falta nos hace. <risa> <risa> Así que hori, animatu, idazten galdetegia egiten, baita ere idazten, gogratzea hor daukazuela kesapotea, que gero asko kesatzen gara, baina ez gara animatzen horretan kesatzea, askenean oso, oso kesagutzi jasotzen dira, eta badakigu ¡Qué sataría, Garela! Que nos gusta quejarnos, así que que lo sepa todo sí, el mundo. Sí, quejarte, tampoco nos van a quitar eso, ¿no? Eso es lo único que tenemos por ahora. Y Soriona, a toda la gente que no está aquí también y que ha hecho ha hecho posible este proyecto, a Fonchito, a Silvia y, bueno, a todas y todos las que estamos aquí todas las semanas y las que escriben en la página web y a los colaboradores, a las colaboradoras y a quien escribe cuentos y a quien escribe poemas y a quien escribe internacional y un poquito todo. Sí, que manda mails y que manda la información porque todas las organizaciones sin todas las organizaciones que mandan emails todos los días para contar sus actividades no sería posible tener esa web tan actualizada como está así que es carrizasco gusttión chat sorio sí <ríe> Akin a charlar un poquito Pada badabirat, darabachirat, darabachirat, Vente pa aquí, no me dejes solito Pada badabirat, darabachirat, darabachirapam Bueno, está eh, ahora, está eh, mara, clena, empatú de mudúan, ba, bueno, dao coagú, el carris que está la purtuta, hemos robado un poquito, nos han dejado un poquito, eh, los compañeros de alavedi de Gasteiz, y bueno, vamos a tener, eh, vais a poder oír una entrevista que se le ha hecho a los sindicatos LAB, SK y CNT, eh, alrededor de la huelga del 21 de mayo, Y bueno, nosotros la idea era entrevistar a alguien de aquí de alrededores, pero bueno, están con mucho trabajo para la huelga, así que la idea la pasaremos, intentaremos para el siguiente programa para ver si podemos hacer la evaluación de la huelga del 21 de mayo. Así que os dejamos con la entrevista. Tenemos a Funes de Seca, a David de Lab y a Iñaki de la CNT. Quizás desde la sociedad una de las cuestiones que se está reivindicando es Que no nos quedemos sin trabajo no que yo pueda seguir viviendo como vivo y a mí que no me vengan con, con tonterías que estoy muy a gusto sentada en mi sofá viendo la tele eh, y, y entiendo que esto ahora es este, este momento es, eh, es, un, es un punto de, de inflexión que nos tiene que bueno pues que incentivar pues este tipo de, re, de reflexiones y bueno ir de acercamientos de los que estáis comentando pero sentís que a los sindicatos más eh, aun cuando no sea lo más adecuado lo que se está pidiendo es eso bueno que vamos a ver que sé que se mantengan nuestros puestos de trabajo que se mantengan nuestros salarios y a mí ya así si es un sistema capitalista que okay, eso me da un poquito más igual El, bueno hablo y luego sigue. <risa> ah, yo no. creo que hay, hay un problema de que por parte de un sindicalismo se ha hecho sindicato de gestión de gestión con la, con la patronal y con la administración no entonces en vez de confrontarse se han dedicado a gestionar el tema ¿no? confr bueno, confront a gestionar y eso en cierta medida pues eh, de cara a los trabajadores y trabajadoras pues evalúa lo que es el sindicalismo ¿no? parece que es el que gestiona la empresa y que sube arriba a hablar que del convenio del sueldo de trabajo y el, de su sueldo y de la, de la jornada y cualquier un problema acuden al delegado o a la, o a la delegada y ahí se acaba y, bueno, y mientras yo mantenga mi, como comentaba antes mientras yo mantenga mi situación y me esconde aquí debajo del paraguas este, y no, no que la tormenta encima, parece que la historia no va, no va conmigo, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, pues por parte del sindicalismo, de que nos consideramos de izquierdas, somos de que pues tenemos que dar la vuelta o sea, a esa situación. Que el sistema, el sistema, por, por medio de sus gestores eh, políticos y económicos, se han encargado de ha encargado de llevar, de llevar a cabo, ¿no? Porque entonces como comentaba Funes por pues el sistema capitalista evidentemente no es que no tenga ideología, claro tiene ideología y claro que hay gestores que se que, que se dedican a llevar esa ideología adelante y claro que hay gente que participa y gestiona y está gestionando ahí entonces hay, una, hay dos opciones o gestionar, entrar a gestionar eso o confrontar y yo creo que no, no, lo que quieras confrontar pero entre todos y todas y hacer a ver a la gente que cuando se consiguen cosas es por medio de la confrontación y de la pelea de otras formas eh, bueno, podrán, pues, se podrán poner parches para contener lo que puede ser la en algún momento eh, puede ser los expedientes de suspensión que hay ahora de, de, de tanta gente ¿no? pues para contener lo que puede ser el estallido social o, o, o, o, o el malestar social pero a fin de cuentas eso es, intentar intentar parar una hemorragia con una tirita porque muchos de los expedientes de suspensión eh, que, esos, que, que hay ahora que son la mayoría ellos acabarán ...seguramente que van siendo a extinción... ...y los trabajadores siendo a la calle... Y ...además no no tengamos en cuenta... ...de que también... ...nos estamos comiendo todo el dinero... ...de la única vaca... ...la única vaca... ...que lo que se ha dedicado... ...y lo que se está indicando es... ...bajar los impuestos... ...por ejemplo del patrimonio... ...a la gente que más tiene... ...reducir el impuesto social a las empresas... ...que tienen beneficios... ...bonificaciones a las multinacionales... ...y, y privatización de servicios sociales... ...cuando más falta hace que privatización... Y siempre, y siempre intentando estar en un, en un superávit cuando no tiene sentido nuestra en situación entonces hay una situación peleaguda pero, pero está en nuestra mano es o confrontar o confiliar y confiar es lo que nos viene nos vienen de sus 33 años aquí reforma tras reforma empeorar las situaciones, situaciones laborales de los trabajadores empeorar las prestaciones por desem, las prestaciones sociales las prestaciones por desempleo y las, las pensiones Y avanzar. Lo único que sale ganando en este tipo de, de, de acuerdos es, la, es la, la, la empresa, los empresarios. No sé si los demás queréis añadir algo más. Sí, yo, yo ya diría porque claro, a, a hablar de esto de la, de la crisis económica, con esta última pregunta de lo que piden los sindicatos, la, la gente trabajadora de, de los sindicatos yo creo que ahí el común denominador sería Santa Rita, no sé cómo se dice, que me quiere como esté ¿no? esta historia, esto sería porque la gente somos muy conservadoras en principio eh, queremos mejorar pero desde luego no perder lo que ya tenemos por lo tanto es una reacción yo creo bastante humana y, y bastante natural lo que tenemos que hacer los sindicatos es, es, es, lo que decía David, confrontar. Hoy eh, esos modelos de respuesta sindical a lo que pide la gente eh, se ve con, con bastante claridad. Hoy hay puesta sobre el tapete una convocatoria de igual general para el día 21 de este mes y hay organizaciones sindicales que dicen que no es el momento, que no ha habido agresiones ...tan importantes que o, eh, pongan sobre el tapete... ...la necesidad de una agua general... ...que en todo caso es un cartucho muy importante... ...que habría que guardarlo por si acaso... ...esto va peor y no se quiere... ...y estamos otras organizaciones sindicales... ...que decimos que es el momento de esta agua general... ...y que a lo mejor incluso algunos pensamos... ...que, que, que, que vamos tarde... Que, que, que esta bolsa general tenía que haber estado puesta sobre el tapete en diciembre eh, porque las orejas al lugo desde desde hace tiempo se le está viendo entonces son dos formas ¿qué es lo que piden los trabajadores y las trabajadoras a los sindicatos? pues lo vamos a ver el día 21 a haber trabajadores y trabajadoras que van a decir y van a van a entender que no es el momento pues porque habrá que aguardar a que vengan peor dadas y no van a participar y habrá otros y esperamos que sean muchos y muchas que digan bueno, pues eh, es el momento porque viendo que cuando decían que todo el año 2009 no iba a haber 4 millones de parados y estamos al final del primer trimestre ya eh, estamos por encima de los 4 millones y ya, claro, esto enseguida sale en los bocelos, ya dice pues, pues pues con los cuatro millones y medio por lo menos y, y otro pueda decir los 5 millones ya lo mejor aceptar al que tire más para arriba porque ahora mismo nadie sabe dónde está el final de esta historia entonces yo creo que, que hay sindicatos que están preconizando de que bueno, mientras no nos metan demasiado la mano en el bolsillo nos dejen ya desnudos y no sé qué no hay que moverse y hay otra gente que decimos que sí que hay que moverse, que hay que responder además, ya no es sólo un problema de, de si va a salir bien o no, está bueno es que me da igual es que esta bolsa es tan necesaria que, que hombre, yo quiero que salga bien Pero es que si solo sale medio bien, me parecerá que saldrá la mitad de, de bien que si no se si hiciese nada. No sé si me he explicado bien. Quiero decir sí, que, que, que, que, que basta con que se mueva el 50%, prefiero que se mueva el 50% que que no nos movamos nadie. Yo preferiría que nos moviésemos al 100%, evidentemente, y quiero animar que nos movamos al 100%. Pero esta huelga es exitosa desde el momento que se convoca, porque es la única respuesta que está puesta sobre el tapete. Lo demás son demagogias, es decir, no se me ha avisado, no sé qué, bueno. pero pues La pregunta del fondo es, bueno, se te avisa o te avisa, tú quieres o no quieres hacer una bolga. ¿Crees que hay o no que hacer la bolga? esto yo creo que es un tema importante. No, no, no voy a entrar en... <coughs> Ahí tendría algunas discrepancias pero no, no merece la pena. Bueno. Bueno, en este camino de, de confrontación por el que estáis apostando desde todos los sindicatos, entendemos, eh, bueno, habéis comentado lo, lo de la huelga, pero más, eh, bueno, más allá de la huelga general, eh, ¿creéis que debe, se deberían de poner en marcha otro tipo de mecanismos, de acciones, de actividades que no solo tengan que ver con un perfil más laboral, sino esto que estábamos diciendo de eh, interpelar a toda la sociedad…? Que esta, esta confrontación eh, que definimos como necesaria ¿de qué manera la vamos eh, la, eh, bueno, pues la vamos poniendo en marcha? A mí es que una de las cosas que siempre me llama la atención es diferenciar eso de lo social y los trabajadores que yo sepa, en este mundo solo hay una minoría de potentaus y una inmensa mayoría de personas que son trabajadores o sea, no se me ocurre otro entonces ¿Qué es lo que está pasando? Lo que comentábamos antes también con la gente joven, que es que como no se sienten trabajadores, se sienten motivados con la ecología, con el no porque ya se ha eso de la mili, sí. no... eh, las ballenas, no sé qué. Pero a ver, tú eres un individuo que vas a estar en un sistema productivo eh, con unas condiciones X <coughs> y que lo que tú hagas ahí se va a a plasmar en tu vida si tú eres un pringao en tu lugar de trabajo si tú eres un pelota si tú eres un esquirol pues en la vida ¿qué vas a ser? pues un pelota un pringao y un esquirol sintiéndolo mucho o sea aunque la gente no quiera es trabajador y por eso nosotros pensamos que es que desde los sindicatos es donde se hace la revolución social no por nada sino porque es donde está todo el mundo trabajador y los demás pues son es que es ya la inmensa minoría de potentaos que no cuentan, porque son los que están en el otro lado de la, de la barricada. ¿no? Entonces, a mí esto de decir, vamos a separar las luchas sociales de las... Pero ¿Cuáles son las luchas sociales? O sea, las luchas sociales son las mismas que tiene un trabajador y son con los mismos recursos y con la misma mentalidad con lo que tiene que afrontar una cosa u otra. Claro, ¿qué pasa ahora? Hay una esquizofrenia. Y yo me he encontrado el ecologista convencido que es que como no le motiva el trabajo, es un esquirol allí. Y digo, pues qué bien majo pues tú, muy bien, sigue cuidando ballenas pero tú eres un... me quito la palabra, ¿no? y eso ahora pasa mucho o sea, decir, no, es que a mí eso de trabajada yo voy a ir a una sorica, luego me piro y hago las cosas que a mí me interesan que yo qué sé, el teatro de no sé qué la esto de calle el... cosas mucho más entretenidas mucho más amenas, mucho más gratificantes pero es que el mundo del trabajo es, no es ni ameno, ni gratificante ni nada que se le parezca ...y hasta que el personal no vaya entrando en ello... ...pues creo que mal vamos a andar... ...entonces a mí separar luchas sociales... ...luchas laborales y tal... Digo, ...pero que somos todos trabajadores... ...¿quién tiene cogido... ...iba a decir una grosería... ...de las pelotas, hablando mal y pronto... ...al mundo, los trabajadores... ...o sea, los trabajadores mueven el mundo... ...lo pueden parar, pueden hacer lo que quieran con el mundo... ...entonces ahí es donde está la fuerza... ...en los trabajadores... Si los trabajadores no se mueven y no quieren cambiar el mundo, nadie más lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo con esta afirmación? Sí, además es muy coherente eh, con la corriente de pensamiento anarquista, ¿no?, que es decir, el anarquismo históricamente también ha aglutinado en su organización desde desde aprender a leer en los años históricos, a hablar de, de cine, de pintura. Eh, por desgracia, el movimiento sindical, no eh, el real, eh, no es tan amplio y... Y hay fuera del movimiento sindical multitud de, de organizaciones, colectivos que se organizan también por, por aspectos parciales y que tienen es, tiene su realidad, tiene su problemática y yo creo que están ahí. Hoy hay que generar una alianza entre entre las organizaciones sindicales y esos movimientos. Eh, por, por eso pongo en cuestión de que eh, un movimiento sindical del corte anarcosindicalista puede Y ese ser globalizador, pues quizás sí, porque no teóricamente podría ser y en algunos momentos históricos lo, lo ha llegado a ser. Hoy no lo es. Hoy el movimiento sindical eh, se ocupa, en el mejor de los casos, de dar una atención... Eh, a, a los problemas concretos y específicos de los trabajadores y las trabajadas en sus centros de trabajo fundamentalmente y no, no somos capaces de generar a partir del sindicato una visión más globalizadora de la sociedad. Es un límite que tenemos y que tenemos que reconocerla. Por lo tanto, yo sí que creo que hoy en el día de hoy hay que hacer esa alianza con los movimientos sociales eh, con sus reivindicaciones con, porque porque están moviendo en esos campos también que son parciales por desgracia también siguen siendo parciales eh, están poniendo en cuestión elementos del de, de sistema como por ejemplo la privatización de los servicios públicos o, o, o, o denunciando los elementos políticos de la ley de extranjería que aunque lo hagamos también los sindicatos eh, no, no incidimos, no tenemos capacidad ...de incidir como eh, otros colectivos que están más eh, civilizados... ...o que o que eh, ponen más máscara en el asador ahí y prácticas ¿no? Creo que eh, sí que es necesaria. Y ahora que, que nuestro programa normalmente va de transformación social... ...de movimientos sociales y ahora que tenéis la voz... Eh, ...los tres, ¿qué pediríais a, o qué esperáis entonces de, de esa realidad... ...que no es del todo... ...o que no tiene conciencia... ...o que no tenemos conciencia del todo... ...de clase trabajadora? Yo creo, bueno... ...que los sindicatos... nuestra gente social... ...juntamente con los diferentes... Eh, ...colectivos que se puedan mover... ...en, en temas eh, específicos... ¿no? ...como el tema... Pues, ...como el escenario ecológico, migración... ...o otros, otros temas diferentes, feminismo además... Eh, ...todos somos... Eh, En parte, todos somos, como comentasteis, todos somos trabajadores también y trabajadoras, aunque luego nos movemos en un campo de Y yo creo que los sindicatos tienen que hacer un trabajo no solamente sindical, sino también social. Bueno, los sindicatos no son un sindicato sociopolítico, ¿no? Y, y de hecho está en, en miles de movidas sociales también, ¿no? Eh, ¿qué pediría a los agentes sociales? Bueno, lo que comentaba antes, yo creo que este problema no solamente es problema de, lo, de, la, clase, de la gente que está en los zajos que, que somos la inmensa mayoría sino que este problema que estamos viviendo, esta crisis es global y afecta a todo el mundo y no solamente a los trabajadores y trabajadores y también a los que no tienen empleo también, a los que no son asalariados Entonces, en función de que es un problema global y es un problema de salarios y no yo creo que todos nos todos estamos implicados y todos deberíamos eh, movernos, ¿no? Porque es un problema que afecta a todos y a todas. No sé si queréis eh, añadir algo más, sino eh, vamos a ir dando casi por finalizada esta tertulia de, de hoy. Tenemos eh, la huelga del día 21 a la vuelta de la esquina quizás algún llamamiento a la gente a, a movilizarse Bueno evidentemente tenemos que hacer ese llamamiento pero yo priorizaría yo creo que, que, que hay que hacer un debate, hay que hacer un debate en los centros de trabajo, hay que hablar hay que eh, ...proyectar ese problema del de ERE, si es solo el ERE... Eh, ...si es solo, si te crees realmente que, que esta crisis en diez meses se va a repuntar... ...que decía Zapatero, en, en seis meses estamos ya saliendo... ...o es una crisis del sistema y qué actitud cada uno y cada una de nosotros y nosotras... ...vamos a, a tener ante, este, ante esta situación... Yo si el resultado de esa reflexión es que estamos bien y que eh, bueno pues esto hay que como la gripe a guardar reposo eh, seis días para que luego me voy a curar, pues pues efectivamente no no tendrás que participar de, en la huelga el día 21. ahora si piensas que no es un problema de, de una gripe y de de que con seis días se pase lo vuelvo a estar como un roble. ...pues tendrás que... ...o tendremos que mover el culo, ¿no?... ...yo creo que esto es un poco lo que está puesto sobre el tapete... Eh, ...no tanto... Eh, ...el hecho que tiene una concreción... ...pero si no la reflexión... ...yo creo que el malestar social... ...y el malestar que hay... ...eso hay que trasladar a la calle... ...y evidentemente hay un malestar social... ...en las fábricas y también en la, en la sociedad, ¿no?... ...entonces cada cual desde donde esté... ...tiene que potenciar de ha hecho el debate... Tiene que hacer llegar a su nivel, de, su nivel social o a su nivel donde haya donde milite o donde trabaje este malestar, este malestar social, crear ese debate. Y en función de cómo salga el día 21 estaremos mejor o peor posicionados de cara a lo que puede a lo que pueda pasar en el futuro. No eh, no olvidemos, por ejemplo, en Francia lleva añados grupos generales. Eh, lo que pasó también en Grecia, Portugal. Y evidentemente, por si bueno tenemos que ver en otra. Lo que no lleva a ningún sitio es no moverse no a ver si como comentaba antes pues eh, no esté bajo el paraguas como si esto fuese una maldición divina y, y como no se, puede, no se puede hacer nada no se puede hacer nada eh, hay que potenciar el debate, hay que llevar el tema a las fábricas el tema a las empresas, el tema a la calle el tema a las asociaciones de vecinos el tema a las asociaciones eh, sociales y hay que ver que bueno que la única manera de darle vuelta a este problema que afecta a todos y a todas ¿no? y poner realmente lo que es la, la economía al servicio de las, de las personas y de los pueblos, no como, como está pasando ahora que se ponen los pueblos y las personas en el servicio de la economía pero la única opción que nos queda es salir a la calle y luchar y en función de cómo el, de, en lo que día el día 21 eh, pues bueno, eso creo que que tomarán buena cuenta los que, los que gestionan esta situación Todos los rincones del planeta tienen su encanto. Cierra los ojos y abre tu imaginación. Esagutumundua surechetic mugitugabe. Nolatzen eskuz, joango gara Belfastera. Ez lontxa. Bidaia ez da luzea izango. Ez naiz urruti joan. Ipar Irlandako hiriburua bizitatut. Euskaldu nontxat ez da erozein hiriburu, ez da eslekua. Belfast grisera egazkin ez urbildu naiz. hegaldi batzuk dublinera zaramatzate. Gero... Bertatik autobuses edo autos belfastera joateko. Quizade zu kolor gris, benga zu nombren irlandes. Badoaren oso en la desenbocadura del rio. Iri grisa dugu Belfast. Desinz... Desindustrializazio gortitz daten, lehen maiako lekuko izan da. Abiadura izuga... izugarrian aldatzen ari da iripozit industrial gatazka gogor batetik ez natzen ari da. Edonon topa daitezke hildakoi eginiko aldareak, Omenaldi isil eta sumeak. Asko eta asko, lore sorta lotzatia baino ez dute oroigarri. Belfasteko bizilagunek ezin dute gerra ahtu, baina aurrera begira jarri dira. Batzuk baikor beste batzuk mesfidati, atzerritarrok errespetuz ikusten ditugun paro, paradosak. Bizipoza non nahi ageri da, musikaz ziprin zu diruik. Gehienetan horretarako udako jaialdiak, dantxaleku berriak, taberna, mitikoak, denak etengabean loratzen ari dira. Iritik osteratzoa egiterakoan ezinbesteko dut Kelis Zelars tabernara urbiltzea, pinta batekin lagun. Guzbelfaceko errepide historiko hartu dut, Blaktasi mitiko batean. Errepide zabal horretan seari dubena matxina daeteraino doakit. Errepublikanoak edo katolikoak, protestante edo loiaszitekin leian. Baster batean, bestean, auzoetan, etxean. Iriaren mendebaldera iritzitakoan Bake orma herraldoiak agurtu nau. Eta bo, bo bizan irudiak agurtzeko ileak tentetuko dizkit. Ez da bakarra izango ordea. Ausoan barrena egina ala gozegre hildako lagunen aipamen eta muralak etengabean azalduko zaizkidalako. Dramatiz gabeak denak, maitasunez eginak guztiak. Ausoa, irako hildako voluntarioen oroitzapen gunez gainezka dago. Ezin dut, guda ez ofizial ark, Sorturiko jartzuna asaletik kendu. Minutu bat, kar batean ere. Emozioen estanda lehuntzeko, kurtunlan kurtunareto gaelikoera sartu naiz. Bertan, irakur gai dauden liburuak, guzkuseatxeko eta mitologia zeltiarrean murgintxeko, gozagarri. Mutualeko. Amalsela head dendan lagunentzako txapa eta posterrak erosi ditut. Ez daude oso garesti. Gatazka politikoaren analisi zehatza jasotzen duen liburutik ere badago. Ez diot ingelesari beldurrik eta pare bat liburu poltzikorako egin ditut. Lucía da falsroat. Sorpresa gehiago gorde dizkit bidaia laburrak berriro, bo bizantz eta goze greban hildako beste bederatzi grebarariak azaltu zaizkit. Orain goan, lorez beteriko ilobietan datxate. Esaten da, urte osoan, sekula simeltxenez diren lorez jantxirik daudela, arrisko OEI-ek, ala bedi. Baina Irlandan gaude, I, guazen orduan beste pinta batea datera. Felons dugu aukera ona, preso hoiek horiek Kudeaturiko taberna eta barrura joan naiz. Gerora beste auzo katoliko batera horbildu naiz. Sort estran duisena. Arkere horma irudiekin egin ditarrera. Ia 100.000 unionistez inguraturik bizi diren nazionalista purrek britisak ez direla aldarrikatu gurean edo. Besteak beste jakina. Ardoine no gou Da Britaniaren txako, baina eraberean berean kontu sibili behardut San Lik Roadetik, es desatela igarri, auzo katoliko batetik natorrela. Dida batean hasten baitira harria jaurtitzen inorako lotsarik gabe. Haien gotorlekuak da nonbait. Asteburuak ohartu barik jodu amaierara eta bihotza handitu egiten sait Zuri, Belfast, lekutxoa gordetzeko. Aziera baino ez da, herrialde honetara itziliko bainaiz. Urren gobi daier arte. Be Eslam, be Belfast. Terminamos este viaje con una canción de Gaelico Regge que nos ha llegado a través de manos amigas mi ala la me chianza yan bayad ran out wish can now fucking dress and eat from bless my illness stop my fronta messaster brutal with the love Cristier Cristier broke control Christ's grief we've grown my hey, oh, sasta, not a telom your you. e heart with the love time disaster no way to love tell me disaster no way to love tell me disaster disaster disaster to love the long to love to love to love tell me disaster inchaga agenda agenda, agenda, agenda, agenda, agenda. agenda. agenda. agenda. Eta bueno, gaurko erratzaioa bukatzeko, agendarekin bukatuko dugu. Vamos a empezar kon los lokales. Eta bueno, ba, erriko laguntasuna dantza taldeak, aurten iruro urte egiten ditu, 60 años. Eta bueno, horreri ba, lotuta, ba, azte buru honetan, eskerraldeko eta mehatzaldeko dantzari txikien dantzaldi erraldoi bat antolatuko dute. Larun bat honetan, antolatuko dute, erratzaldeko boster dietan, Ba, zanbizenteko plazatika hasita, e, gero dantzalia ingo dute eta romeria ingo dute. Eta, bueno, e, laureun dantzari baino gehiago espero dira eta ingo dute, ba, inguruko eskualdeko eta inguruko herrien herriko dantza taldekin batera. Eh, Bezaldetik, gaur, zaspitarditan, eh, gaztetxean, bideoforun egingo dute askapen okidek, Mapuche Herria lurraren seme eh, izenean izenean. Es, eh, izenekin. <laughs> Orduan, para konocer un poco más el poble Maputxe, a la 7.30 en el gaztetxe en San Vicente. Eh, Bertzo Afari agungo da gaztetxean, maiatzaren amabostean. E Torriko diren bertsolariak izango dira Jokin Uraga, Xavier Silveira eta Bainiarlizaso. Ta bueno animatzen basarete, ba sarrera 10 €tik dago eta bueno, ba kala gastetzean e, lortu desksue eta gero ezta Portu Santurtzi eh Romo eta Bilboko rondako herriko tabernetetan aurkitu desksue sarrera be bai. Maiatzak 20an 7 ertetan nomadak TX itsialdia eta dokumentala Sanbizenteko kultura etxean gaztegune antolatuta. Eta maiatzan 21ean Gazpitarritan Amets Arzailuz eta txomintruela, Boliviako izkiak eta izpiak diaporama San Vicenteko kultura etxean sasiburu eskuetan. Marakaldon jarraitzen dugu, eh Adaskak asti taldeak aurrengo larunbatean, mo, bihar, eh aktibitatea prestatu du, eh Hausoko ta inguruko herriko aurrekaizialdea euskaraz gozatu desaten, Eta, bueno, Ibarrakaldun izango da, eta aktivitateak, ba, larun bat guztietan edo gehienetan moduan, zeiretatik e, sortziak arte e, Ibarrakalduko lokale. Como hemos anunciado antes, eh, la huelga en las ambulancias de Bizkaia el 11 y el 15 de mayo, y todos los días a las 10 y media 10 y media 11, y de 6 y media a 7, a, se puede visitar a Egoitz, que está haciendo una huelga de hambre delante del Hospital de Cruces. Eh, pasatuko gara nacionaletara, eh, ora inguan Bilbon, Kale gira con paradas parodias ante las cámaras. bueno San Francisco en cámara jarri dituzte, eta horren bueno, aurka joateko, eh, larun batean, bederatzi baita ere, ordu batetan, eh, Plaza de Corazón María ticateako da, baori. Kale gira bat con parodias. El sábado 9 a la 1 desde la Plaza de Corazón de María. llegando neta, nere bai, herri hurratz, zemperen eh, beti besala, Orduan, pues a todos los euskal txales, pues ahí tienen una cita en Lerri Urratz, el domingo en Zempere. Eta gainera aurten, e, se azka, hogei urte betetzen ditu. Así que bai urte betetzen daude. A mi lehete recordar, beba. que ir a Lerri Urratz está muy bien, que ni barralde latiren jodida. Eta bueno, aita ere, gaude urte ur urrenekin, eta kaskagorri hogei e, urte betetzen ditu aurten, Eta, bueno, e, biharko prestatu dute Kristolango jaialdia, e, bost e, puntu desberdinetan, e, bost txokoetan, herrien kultura, gazte zorkuntza, kalde kultura, kil, kirol gunea eta musika gunea. Danak asko sarretik e, inguratu eta baita ere asoka, informazio gunea, kalde animazioa. Bueno, aún bate ekitaldiak son muchos horarios y la verdad que yo creo que pues una locura lo de cosas. Mejor todos. es que vayan y lo vean y así pueden elegir entre cultura, deporte y un poquito de todo. En el recoloretamente tenéis todos los horarios y bueno, konzertuak, hori bai izango ditugu, adibidez, bilbomatic, Sesian eta Maiur izango ditugu, que seguro que uh -huh. están bien. Vialereba y Iruña 5 eh, arditan parkean todo notitik aterada eh, antitaf manifestazioa. 5:10. 5:10. Bai, baita ere, Herria nabian asamblea da e Iruna, Namarre tatik aurrera, larun batean, Instituto Plaza de la Cruz. <risa> bueno, ya gustio de aquí gunez, eh, greba orokorra 21 batean. eta, bueno, hau curioso. Traparanga, trapagako bigarren lonjero eguna. E, hau da gazten guretik eta ematen du trapagararan egongo da lonjero eguna bat, e, ez dakigu egiten? Bai, herrian saiatu ziren e, gaztetik, e, gazteekin e, lotura bat izaten, eta bueno, trapagako herrian e, lonja asko omen daude, eta bueno, aurrek urtean egin zuten, oso ondatera zen, eta bueno, gaur egiten dugun deialdia, da lonjero, bigarren lonjero egun hori antolatzeko hasiko direla eta, bueno, e, luzera egin zaiek gaur, arratzaldeko zazpi, e, sortziretan, e, bazetzean, gaztetzean, eta, bueno, e, ga, gazteak urbildu ditzaten hor, eta, bueno, lonjero eguna, maiatzaren, oh, ekañaren amairuan egingo dute. I lago, recordar, que hoi empiezan las fiestas de lutsana, ui, de lutsana, se me ha ido, se me ha ido. De Hortuella. De Hortuella que hai un montón de conciertos, eh, Sarama, me han dicho que toca. Residentes, soi. Mañana. Mañana. Es mañana Y será el fin de semana que viene El próximo sábado Tenemos aquí una puntadora Y bueno, el programa es muy amplio Por eso tampoco nos da tiempo a leerlo entero Pero os invitamos a que os vayáis a Mea Chaldea Y, y bueno, ahí nos encontraremos Así que tenéis planes para todos los tipos Y para todo Eta, sin más Bye, bye, renguarte Es que ricasco En su teagatik